ango información Herricoia ¿Qué cuantos más van a quedar? ¡Picocha! ¡Picocha! Y en esta absurda derrota sin final Dos semanas de semanas O 40 de mañanas que finge La madre de Dios ¿Cuánto golpes, res y mil cuantas gente TENTA QUE VOY ¿Hemen? ¿Chapa maten? ¿Han tiendido? ¿Han tiendido? ¿Han tiendido? Va, este bat. Eta... Barriro, en men... gaude, euría, edo... ebúsica de aquí. ¿Ves? ¿Han tiendido? ¿Han tiendido? Va, este ha metido liadak, ehm... es duz un depilaciónak, ¿Depilación, de depilación? No, yo me tico, que si uno te llama, que si lleva tu subvideobad, que si te tienes que depilar, etc. De yo te llamo el gole, fresco, fresco. <risa> kirolari buruz. Esan ut. Ba bai, gauz gaude. Hurutant emakumez beteta, arroas normalan, normalan ez eta eta agundez batiepas. Bueno, ba gorko gain sar sartzeko eta aipatzen hasteko, e, bueno, informazio bat haitsi dugu Mujari deporte blog batetik eta bueno, ba irakurri dugu pixka bat emakumen e, parte aktiakiroian izan dela nahiko saila historiak shear, ez? Hasira hasiratik, futbolikoetan, eh ezitera uzten parte hartze eta poli poli ba mendea aurra wanala eh hongidera espazioa dira gaztien. Hortuan 1907 e, gaur egunkarrika eta bat eh meremo dugu tartarako daudenan onbidatu batzuk hasiko e, gara orduan eh elkarrisetarekin. Teco, eh, el carris que Bueno, pues vamos a empezar Con el tema de hoy Con el, que, con el tema que queremos tratar hoy La mujer eh, y el deporte Para eso hemos traído hoy eh, Unas similadas aquí Deportistas de, de Trapagán eh, Irati, María, Lorena y Arrigo Al Chaleón, A Chaleón, ¿no? Chaleón. Eh, Bueno eh, Que todas sois de deportistas que deportes practicáis? Yo ahora nada no. <risa> Yo vacía <risa> <no. ¿O risa> balonmano bueno. Pero ahora no hago nada Dígamele. Bueno eh... yo aparte de Deporte de por hobby Competición solo baloncesto Y de momento eh, Lo sigo manteniendo hasta que aguante sí, ¿Mm? sí. Bastante Vale, eso también. No, no, me es un patiborrillo. Yo empecé de chiqui, empecé con un gimnasia rítmica, luego, pues eso, aguantas cuatro años, luego te vas a entrar a deporte y luego otro, luego otro, y al final, pues, no lo medio dejas, pero sí que tienes una temporada que te tú, no... Yo estuve diez años sin hacer nada. Y vamos, no estaba. Y luego otra vez, otra vez, otra vez, ¿Y Yo, empecé cuando fue un clubido. Durante, o sea, luego empecé a dar las Ahí estuve unos 8 o 9 años y luego este año he empezado con rugby a ver allí. Eh, ¿cómo, ¿cómo empezasteis a, a practicar el deporte o cómo recordáis eh, cuando éis chiquis o cómo cómo te haceis? Yo, por ejemplo, desde pequeñita había mi hermana, la mayor, jugaba baloncesto. Bueno, todos mis hermanos han practicado muy buen deporte, de rugby, natación, waterpolo Pero lo que más me gustó fue ir a ver a entrenar mi hermana al baloncesto, y desde pequeñita quería jugar. Y hasta que pude, pues, estar en el colegio, cuando pude, empecé a jugar y he hoy sin ¿Y la típica que has a baloncesto? ¿Cómo empezaste? Bueno, yo primero hacía Skaldantak en el atracobano, que estuve ahí nueve años y luego empezaba a los mano pues empezamos en Icastula nos empezamos a juntar un grupo de, pues eso, de gente de clase y gente de un año más y empezamos cambiando poco a poco eh, Ya no me acuerdo de si cómo Hace tanto que eras pequeña, ¿verdad? <risa> no me las he hecho más deportes que Yo <risa> eh, si empecé primero de primaria, creo, jugando al fútbol pues... No sé, siempre me ha gustado y empecé a jugar ahí. Luego me pasé algo a la mano simplemente porque vino el que fue mi primer entrenador y nos dijo para jugar Probé y me gustó y hasta ahí me quedé, hasta ahí me Y este año rugby, pues, pues no, la verdad. Era como un deporte universitario, me apunté porque en casa con mi hermano le hacía alguna vez que hayamos jugado de rugby y visto partidos de allí y me apunté y aquí pues, ¿Qué preferís en la actualidad? ¿Habéis practicado diferentes deportes, deportes individuales o deportes de equipo? ¿Habéis hecho de los dos? Sí. yo me gusta más de equipo. Aunque luego ahora pues eso, no, no practico ningún deporte en equipo, pero siempre compito a un testo y siempre te compito. Yo al final, cada uno tiene su parte buena, su parte mala, individual, igual que tienes el esporte en el entrenamiento y se ve recompensado en la competición. Y en el deporte de equipo tienes el trabajo en el equipo, que cuesta más, igual equilibrarlo, pero tiene otras cosas, muchísimas cosas buenas, que es la deportividad, el compañerismo, y que eso, pues aparte, sobre todo a ciertas edades, es lo que más disfrutas. Yo colectivo. Sí. Siempre he colectivo, vamos, deporte. ¿Y mixtos eh, o...? O sea, los habéis hecho en equipo, mixto o femenino o...? ¿Femenido? Sí. Yo siempre femenino, pero porque no, ha, no hacía falta chicas, el los mixtos igual, cuando no había suficiente cantidad de chicas o chicos por edades, nos mezclaban, pero en esa época no, no había problema. Me recuerdo, error. por ejemplo, cuando yo hacía pulvito de pequeño, no es que no, hiciese, no hubiese un número o algo, sea, o íbamos todos y ah, correr, éramos chico. todos igual de malos, así que... <ríe> sí, ah, por ejemplo, un mal humano creo que se me ha mezclando chicos y chicas. Sí. Las categorías vaquillas, pero sí. No sí, sé, chicas y chicos. Sí, bueno, también se mezclaban, pero eso, depende de las épocas, por necesidad, depende. ¿Y cómo sentís cuando hacéis deporte? Eh, Lorena, tú has comentado que estuviste unos años sin hacer, y luego has vuelto a...? Sí, luego volví porque creo que el cuerpo te lo pide. Te pega como un toque, en plan, que te atrofias o... Esto pasó en mi caso. Y, fíjate, estando un día de potes, por aquí por el pueblo, le <ríe> dijeron, ah, pues la María, no sé qué... Yo, ah, pues te voy a decir. Y, oye, pues ya llevo cuatro años. o más Sí, y la verdad que bien. Siempre hemos ido al monte y con la cuadra y eso, pero... Ahora, pues sí, un poco más en serio, la verdad. Y se nota, se agradece. Sí, porque estás más ágil estás más, no sé... Dentro de que luego te delicias, te haces daño de no sé qué, pero... Pero a gusto. Bastante a gusto. Eso, personalmente, y luego no, en la competición, vosotras competís también en eh, la actualidad jugues en Aloncesto, Sí, bueno, estamos en, en la tercera categoría más alta, de femenino. El eh, tema es ese que no hay muchas categorías porque no hay muchas chicas que jueguen, no hay muchos equipos. Pero está bien, pero es sacrificado, o sea, no es ya deporte hobby Ya tenemos unas obligaciones y, y se disfruta y te sientes bien, pero también hay lesiones, hay sobrecargas, estás cansado de tener que entrenar, tienes partidos, viajes y eso, pero bueno, eh, satisfactorio al final, si no, no lo haríamos. Eh, y bueno, mirando un poco el pueblo, ¿cómo, eh, ¿cómo veis el, el deporte en el pueblo? El gimnasio está lleno de gente, vosotras estáis en, en el gimnasio, si ocurreis en el gimnasio, mm -hmm. veis pasar a mucha gente, también entrar a los equipos, como veis? Yo, por ejemplo, noto mucho con los críos, el deporte escolar. Antes, por ejemplo, la espontilla estaba peitada, estaba llena de, de críos, con actividades, fugito, balón mano, me da igual lo que sea, hasta escolares, y ahora es que no por lo menos no lo veo, ¿eh? ni aquí, ni en El castora, ni en San Gabriel, ni nada, cero. O sea, que luego si de cara al gimnasio pues sí que hay actividades y, y todo eso, pero en cuestión de críos, no lo no sé. Por ejemplo, Aymar, yo me acuerdo de cuando estaba en, en, en la esconterilla y que había unos piques de la hostia dentro de la esconterilla de El Era como el <risa> verde, <risa> era muy <un> nervioso <verde risa> que... Pues yo creo que ese espíritu, o sea, sí, se ha un poquillo. Las demás, ¿También creéis que eh, A nivel infantil Se practica menos deporte? Yo creo que ahora los niños son más de, de, de Más sedentarios O sea, de eso De juegos sentados, se juntan cuatro niños Cada uno con su maquinita y no están en el parque Jugando a fútbol ni a baloncesto Entonces no tienen esa inquietud de Ah, me gusta, voy a ir a un equipo a ver A ver lo que aprendo, a ver qué bien me lo paso con mis amigos Están deseando acabar de entrenar si es que entrenan Para ir a a jugar antes, es que no te, no te hacía falta ni ir equipo, vez? ya estabas cuando todavía en la calle ibas ya pues por que ibas con toda la cuadrilla en ese en infantil sí que se nota pero por contra, eh, yo creo que el equipo es impresionante, el equipo de fútbol o el de eh, balomano sí hay un montón de, sí, de, sí, de equipos sí. ¿no? en hay el mucha club gente. De, de balomano cada vez hay más niños y en el de fútbol también igual a nivel escolar no se nota tanto mm. pero por pues, igual están separándolo en los clubes Pero sí que los niños son un poco más bajos que antes. Antes nosotros usábamos lo que todos es... hacíamos. Claro, las sí inquietudes. Sí. Y sí. a nivel de gimnasio, también la gente cada vez tiene el deporte ya no como una obligación, sino como un hábito de vida. O sea, es un hábito saludable al final, cada vez viene más gente. Y en el caso de la mujer, los gimnasios que antes eran solo para hombres, que solo iban a coger hierros y a, y a ponerse cuadrados, La mujer ya tiene, eso como más olvidado, ya va al gimnasio porque no va a buscar eso, ve que tiene otras cosas y que a veces más cantidad de mujeres en el gimnasio. Eso sí, se ha notado mucha diferencia. De cuando empecé en este pueblo, porque he estado en otros y también se notaba, pero en este, desde que empecé ahora, hay una diferencia de la prismal. Tienen tres o cuatro chicas, a, no el 50%, pero pero sí un 30-40% de chicas, entre actividades de gimnasio y muy bien. ¿Y a nivel de...? de cruz de pueblo, oferta deportiva eh, cara a la, a la mujer como lo veis? vosotros, ten, eh, vosotros tenéis que ten, habéis tenido que ir fuera a, a, a practicar el deporte eh, tema de cruz tema de, de otros deportes igual que oferta deportiva como lo veis? yo creo el país debería fomentar un pein más ¿no hay clubes federados? No... nosotros tuvimos no sé. nosotros empezamos en Icastola bajó a balonmano y luego hubo un, un problema que al final ya no podíamos ser deporte escolar teníamos que ser deporte federado eso es y entonces lo que, lo que hicimos sobre todo los gurazos cuando eso porque eran bastante más, más pequeñas fue ponerse en contacto con la gente del poli con la gente de pues eso con la gente de la directiva de balonmano y al principio hubo un montón de problemas porque claro al final para ellos veían que realmente el club masculino igual daba algo de recompensa pero el femenino nada de recompensa y tuvimos económica económica sí Y entonces, al principio tuvimos, estuvimos detrás de ellos muy bien de tiempo, al final nos o sea, nos, mit, o sea, nos metieron en Federado, pero claro, tuvimos que hacer, primero empezar a jugar todo en Nicastolla y ellos simplemente que nos pondrían el nombre, luego nos dieron eh, el equipaje y así, pero hubo un problema que nos obligaron a, o sea, teníamos a Alvarito, en este caso uno de Lanfil, de entrenador, y nos obligaron a cambiar de entrenador porque no les gustaba, y... Poco a poco fueron como poniendo reglas en nuestro equipo, se metieron en nuestro equipo y, de cierta manera, al final, de, yo diría que es un chitzen. Eh. Pero al final, esos son programas de club, ¿no? Pero en general, ¿cómo veis la oferta deportiva para chicas en el, en el club? Aparte, en el gimnasio no hay mucho más, ¿no? De las actividades que se hacen en el gimnasio, que son... Dices, para, de deporte federado. Depor sí, deporte. Eh, claro, yo por ejemplo el problema que decía ella antes eh, yo jugaba en el franciscanas cuando se acabó el colegio ni te dejaban seguir jugando en el colegio y tampoco te dan la oportunidad de seguir jugando en el polo y otras más vivía en Gallarta y en Gallarta nunca he podido jugar a Bracestos nunca ha habido equipo me quitando de la época de mi hermana y yo nunca he jugado en mi pueblo siempre he tenido que moverme con autobús para adelante para atrás y en el valle aparte que cuando aquello tampoco había polideportivo <ríe> o sea que tampoco había un centro donde los más los del valle iban a Hortuella o iban a Castola Entonces tampoco había posibilidad de sacar No tenías una instalación en la que sacar equipos Claro, ahora ya hay instalación Pero esa cultura, esa gente que antes hacía deporte Se fue a otros pueblos y es muy difícil que vuelva Entonces o a sea, lo que hay que generar es Eso, deporte de base, que sí que Por ejemplo, el equipo sustraía que el club está generando También el de balomano También está claro que lo que dice ella Que antes igual les interesan a los chicos Pero porque el equipo grande es de es masculino Y es donde generan la base Para luego poder tener jugadores de primer equipo Entonces, al no tener un equipo de categoría femenino, no les interesa igual tanto la base en un principio, pero sí a la larga les, les debería interesar y les interesaría. Igual el problema es que no hay espacio para todos, eh, que igual se podría llegar con el polioportivo, colegios, lo que sea, para poder tener más canchas y, y poder facilitar un poco más, aparte de, de captación de, de niños. Igual vale, el problema que ha, que ha comentado hoy a igual es porque se ve el... el el deporte al fin y al cabo el equipo ese no salió porque igual la gente, la directiva en ese caso, lo quien sea, veía el, el equipo como un como forma de conseguir un film igual hay que verlo como que oye, pues si quien, las chavalas, quien sean se si está sí. creando un equipo pues porque no vas a dejar que juegue, ¿no? porque eso tiene es. que ser rentable rentable de, de qué eso es, ¿No? que al final es sí, el, el objetivo que tengas también. si es competir O es generar una, un hábito en los niños eh, saludable y, aparte, que, que educativo es eh, superimportante, a nivel educativo. Eh, a nivel de los deportes que se ofertan, eh, veis también, eh, ha sido aquí histórico fútbol y, bueno, ciclista, fútbol y, y balonmano, ¿no? Baloncesto también, sobre todo alrededor de, del Colegio de las Monjas, ¿no? Yo creo que uh -huh. ahí se ha, se ha trabajado bastante. Eh, pero aparte de esos cuatro deportes eh, otro montón de deportes igual que sobre todo se están poniendo más de moda en la actualidad eh, ¿veis ahí una, una falta y resaltaréis alguno? ¿o, o cómo, cómo lo veis? Pues acuerdo, años atrás hubo un amago de equipo de rugby de chicas años atrás, hace diez o así diez. y no al final no termino de sí que había un grupo de chavales pero no termina de cuajar razón pues puede ser por porque tampoco la gente se moja. No quiere tampoco obligaciones, no sé, antes la gente no sé, se prestaba más. A ver, yo sí la primera que tampoco me mojo. ¿eh? O sea, pero falta pues eso que la gente pille un poco el lo que hacía el concepto hacer un club o cualquier cosa. Y deportes que se hacen al aire libre, que cada vez están extendiendo más eh No se apunta tampoco la gente para... Los hace de manera individual, ¿no? Hay cada vez más gente que, que los practica, pero... No se junta para crear un, gru un grupo o un club, o ¿cómo, ¿cómo veis eso? Bueno, ahora, por ejemplo, en el Valle, con el tema de la BTT, es. sí, sí que han hecho un grupo y, pues, al final, dos amigos, cuatro amigos, tal, mm -hmm. han hecho un grupo de atletismo, igual, cuatro amigos, tal, y se ha hecho un grupo, pero sí que al principio empiezas así, empiezas, voy a correr, ¿vienes conmigo? Ya, pero si no, es más individual. Pues es un deporte individual, no tiene por qué hacerse solo, pero... ...sí que era el concepto que tenía la gente hasta ahora... ...ahora ya igual están más... ...han cambiado un poco de, de idea. ¿Eh? ¿Pensáis que hay deportes para chicos y deportes para chicas? ¿O, ¿O no? No, lo que pasa que... ...está claro que somos diferentes... ...porque antropológicamente somos diferentes... ...pero no quiere decir que no podamos hacer las mismas cosas... ...habrá cosas que igual nos resulten Mucha más fáciles a nosotras... ...y otras más fácil a los chicos por físicamente y por genética pero no por otra cosa todos podemos hacerlo otra cosa es que que sea más fácil o más difícil es como la ginecola límica la ginecola límica para los tíos está súper por la flexibilidad que puede bueno. tener un hombre o la amplitud articular pero mira Virélito <risa> <risa> sea, al final siempre hay alguien que rompe los, los esquemas ¿no? que rompe la tradición igual ella le comenta algo alguno tu jugaba tú rugby, normalmente es un deporte que, que está normalmente cuando es, lo primero que te viene a la cabeza es un deporte de chicos, ¿no? Como como te sientes o como lo, lo ves. Bueno, yo todas las personas les he lo dicho, me han dicho eso de a ver, ¿a ¿dónde voy? que me gana por pura cabeza ahora sí, pero hoy en ¿el, el equipo de Gasteiz donde estoy, jugando? bueno, yo empecé en el universitario. y en el universitario no llegamos ni a siete chicas, pero en el gastet y así, pues hay un equipo bastante majo de, de jugadores y así lo que pasa es que es, pues eso, los es estereotipos es, es un deporte bruto, pero o sea, es un deporte bruto, por lo cual solo lo van a jugar los hombres, pero bueno así, con no sé, no es así bueno, obviamente es ahí mi vista, no sé eh, retomando un poco eh, ahí hay... Hay una época de la juventud, igual, donde las chicas dejan más de hacer el, de hacer deporte. Igual, eh, bueno, por lo que habéis comentado, que a nivel escolar hay más, más oportunidades, luego se reducen. Pero, eh, aparte, ¿pensáis que solamente por las dificultades que hay para practicar el deporte o, o por qué pensáis que...? O porque que te ocurre? centras también en los estudios, puede ser. Hay gente que dice, bueno, pues hasta aquí he llegado y me centro más de bachillerato, de ESO, en adelante pues a los estudios bueno. y voy al gimnasio pues por no perder eh, la costumbre de hacer deporte pero bueno, oh, estudiar es, estudiar es, el, el, el tiempo, es lo malo estudiar todo cosa. el mundo ¿no? uh -huh. lo que Exacto. pasa que pero, igual no está o no está normal ¿no? o yo que sé, no no sé no es lo mismo ahora, como... hay gente que con, con página de lujo ¿sabes? pero mucha gente, yo conozco a gente que, que sí que lo ha dejado y, y luego pues eso pero no, no, me refiero bueno. que El, el hecho de estudiar no te, no te diferencia no es un hecho que diferencia a un, Hombre, un no, sexo no, del no. otro. Ah, no, pero yo no, no me refería al, al hecho del deporte solo, si más, no sí. por hombres y mujeres. Ni, ni yo, por ejemplo, en el, en el ETAFA eh, había un debate, porque bueno, hablábamos pocas chicas y, y de las chicas que éramos pues, eh, jugaba yo y otra, las demás habían abandonado todas. Y hablaban siempre de que la mujer abandonaba antes el deporte porque ahí había una edad en la que empezaba a centrarse en los chicos ese era el tema y que ya pues tenían otras prioridades y lo dejaban entonces eh, el, el problema es ese, que era un debate abierto pero que la mayoría pensaba eso eh, entonces al final tú dejas eh, por prioridades, porque por estudios por trabajo, por horarios eh, pues porque te deja de gustar pero eso pasa igual en hombres que en mujeres, está claro ahí no hay prioridad, o sea es, es, tienes que estudiar igual, tienes que trabajar igual y si te interesan los chicos o las chicas, te va a pasar igual si eres un chico o una chica, o sea, cada uno tendrá sus prioridades, pero yo creo que la mujer abandona antes porque tiene menos facilidades o sea, en mi caso, por ejemplo me he tenido que mover de pueblo, en su caso que no ha tenido eh, facilidades para, para seguir adelante con su equipo pues eh, al final llega un punto que te tiene que gustar mucho para hacer el esfuerzo de seguir jugando yo, por ejemplo, tengo que pagar 225 euros al año para jugar en una categoría que es la tercera más alta, que hay en fútbol, juan regional, por ejemplo, allá no diferenciamos de mujer o hombre, estamos diferenciando ya de, de deportes, que son más mayoritarios minoritarios, y eso que va a dar un testo es el segundo, eh, más o menos. Entonces, eh, si yo tengo que pagar 200 y pico de euros, más luego tras, trasladarme, más luego hacerlo eso, eh, fines de semana, el esfuerzo que lleva... Eh, no tienes tiempo, los horarios de trabajo Pues al final es que te están diciendo casi a gritos Deja de jugar, chavala O sea, que te estás dejando un dinero, un tiempo eh, Lesiones puf, Es que al final no es, bueno, la edad Da igual porque también tienes que pagar cuando eres joven O sea que es más eso las facilidades que te dan sí. O sea, te están poniendo zancadillas en vez de empujarte Yo, bueno. hey, yo al final, eh, bueno, el año pasado estuve en Escocia Y por ejemplo, de cara al año pasado El año pasado eh, me pasaba pasado día en el gimnasio Sí, o sea, simplemente por dos cosas, al final aquí hoy en día estudio y tengo que ir obligatoriamente a clase y tengo muchas horas de clase, el año pasado, o sea, en Escocia tenías que ir a clase muy poco y luego aún así aquí cuando tienes, por ejemplo, para ir al gimnasio, para hacer actividades, tienes que pagar un dineral y allí, por ejemplo, teníamos que pagar 5 eh, euros al mes simplemente y podías acceder a todo tipo de deportes, de gimnasio y todo en general, o sea, yo creo que allí, por ejemplo, te dan mucha más opción a hacer deporte que lo que te dan aquí y, y eh, veías que la gente practicaba y ahí practicaban ahí ibas al gimnasio de todo lo y sobre todo mujeres había millones de mujeres probablemente igual había más mujeres que hombres y yo creo que todo el mundo cuando salía de clase iba al gimnasio era como una costumbre y tú veías a todo el mundo y se notaba físicamente y en todos los aspectos eh, puede ser también que igual eh, conforme vamos creciendo también el deporte bueno has que te exige más compromiso más entrenamientos más Eh, también igual porque está canalizado a la, a la competición ¿no? pero veis la necesidad que, de desarrollar igual eh, otro tipo de, de, de ámbito deportivo que no sea eh, tan competitivo que igual que igual no exija tanto porque conforme más decirlo también te exige más compromiso los, los estudios más tiempo tienes que estar más tiempo eh, si quieres ir adelante de los estudios pues tienes que darle más tiempo a eso y a la vez, eh, conforme vas también ascendiendo en el deporte, también te pide más tiempo. Eh, haría falta igual eh, espacios deportivos no tan comprometidos con, con la competición, pero que te permitan seguir practicando el deporte que te gusta, o como veis eso, esa idea? ¿A qué te refieres? Dices de, de, por ejemplo, seguir jugando un deporte de equipo individual Eh, que igual los clubes no, tengan el equipo, el equipo que va a jugar la competición, pero que igual eh, eh, generan una oferta donde no sea ese el objetivo prioritario. Juntarnos a Charma sí, Pachanga sí, de Fulicto, sí, sí. pues eso estaría muy bien. yo me apunte al club, en el universitario, en teoría ese, te apuntas y no es no o sé, sea, no tienes todo los fines de semana partidos, además entrenas solo un día. Así que es más ir a aprender a jugar al rugby, a pasarte lo bien y así y muchos con los que entreno yo llegan haciendo eso pues durante toda su carrera. Y es más, pues lo que tú dices, más sin el objetivo de pues entrenar tres días a la semana, jugar el partido el sábado y centrarme en, en, en la liga o donde esté jugando y más de Simplemente hacer reportes por que te gusta Y por conseguirlo Claro, eso, está, eso estaría súper bien Lo malo es que somos, somos unos bajos en algún momento Y cuando no tienes una obligación de... O sea, por ejemplo, quedamos con los amigos Echa una pachanga, vamos, eh, no me apetece madrugar, no me presento Y otro, yo tampoco, tal Y al final es eso, que el grupo igual no es no sé homogéneo no es, Pues ya no estamos cinco para Tenemos que estar un tres para tres eso. Claro. Entonces estaría guay el compromiso con esa con esa actividad o sea que igual que ellos se comprometen un día a la semana vamos a entrenar y partido aunque no estemos federal y no tengamos la obligación comprometernos, eso sería ideal aunque si te gusta seguir compitiendo y seguir pero sin esa obligación tan tan estresante eh, Luego la mayoría de vosotras eh, practicáis o habéis hecho diferentes eh, deportes eh, <coughs> pero luego la, la oferta deportiva en el pueblo eh, se especializa mucho desde muy muy crío ¿no? Eh, pensáis que, que igual cuando eres joven tendrías que tener más habría que pensar la manera de, de practicar o probar diferentes deportes eh, más o bueno sobre todo vosotros los que, que estáis en el gimnasio y que veis más veces eh, más metidas en el ámbito deportivo ¿cómo, ¿cómo veis eso? la especialización que se hace desde desde pequeñitos que solamente al final casi casi hay gente que solamente practica un deporte Yo creo que hubo, no sé si ha pasado, hasta hace poco había un, un, un grupo de multideporte. Entonces sí. iban cambiando, iban probando todos los deportes, iban cambiando cada equis tiempo y, lo, y cuando eres pequeño, pues es aparte de desarrollar mejor porque cada deporte tiene sus cosas buenas y malas, pues van probando todo y luego cuando son más mayores eligen en qué deporte quieren especializarse o seguir haciendo lo mismo. Y estaría bien un, un grupo así, pero ya más de adulto incluso. Sí, por favor. Si sí, es cuestión de que mm. de probar, y luego ya te centras. Claro, al final los niños empiezan un deporte veces sin saber porque qué les meten los ritas. O si o sea, bueno, les, les gusta o no. Y dice, no. Pues te voy a meter aquí porque... porque Neko también va, o este también porque este también va. <risa> y luego el niño acaba con no sé cuántas mil, mil actividades, que es el piano, deporte, piscina, <risa> quesita, y luego pues eso, están saturados los pobres. Es pues así. Yo creo que la y luego observando un poco los equipos femeninos que compiten a alto nivel ¿pensáis que la cobertura mediática es adecuada o que no se le da el seguimiento que se le debería de dar? ¿por qué sucede eso? como lo veis vosotras? es muy importante el boca a boca comunicar si no comunicas Aunque es entre colegas, pues no es, pues es la vía más más rápida. Hoy en día las redes sociales, Facebook o 20... Eh, no me sé, más redes sociales, pero, pero pero todo este mundillo pues ayuda bastante. Mira, antes, antes pues eso, como nos comunicamos con el deporte. vas pues se si sacó una lista, una serrenda y me apunto. Y ahora con la facilidad que tenemos se supone, pues yo creo que tampoco se aprovecha... La, Y ah, no, a nivel sí. de, de deportistas de élite, de por ejemplo, el equipo de chicas, el Aleti, eh, hay, ¿hay una diferencia terrible entre las noticias que salen, el seguimiento del, del equipo? Y ganan mucho, o sea, quiero decir, ganan sí. mucho mejor que los chicos, sinceramente. Pues Mario, lo viste? ¿Sería importante sacar...? Eh... Yo, sinceramente, lo que creo es que no, no es la que vez. las chicas tengan que tener más, sino que los chicos no tenían que tener. Tanto. Tanto. Gracias. Vale. Sí. Sí, señor, no, tira, no tirar unos para arriba, sino a los otros tira pa y punto. No y más. Vale, y para... sobre todo el fútbol, sí, sí, señor. Es, pero... es una bestialidad. Sí, es que al final el fútbol se lo iba todo, o sea, la sí. liga femenino masculino el fútbol se iba todo. Y los deportes como el rugby, waterpolo, es que no se ven y en la tele baloncesto femenino puedes ver en Teledeporte, pero es que el waterpolo pues olimpiadas y mm. igual te lo ponen antes un rayo vallecano eh Numancia, que, que un partido de baloncesto masculino de, pues yo que sé, del Barça-Madrid. Te lo ponen antes en un bar, y en el bar es donde te vas a ver un partido, pues es donde va la gente a ver fútbol. Tú tienes que ir a tu casa y, y buscar por algún canal raro algún partido femenino por ahí, porque si no... Como para ponerte un partido femenino en un bar. No te ponen ni, ni <risa> otra cosa que no sea fútbol, pues ya te cuento. Pues no sé, ¿algo más? ¿Hay más o qué? ¿Y a ti, María, algo más que quieras comentar o...? Todos contra el fútbol y no sé, si a priori no sé eh, si algún, si en algún momento han tenido habéis tenido problemas por a la hora de practicar de deporte por ser mujer en plan igual igual por ejemplo y estoy siendo jugando en mi equipo mixto, si, si has tenido algún problema Dentro del equipo, por ejemplo. Bueno, yo jugando a fútbol, no... Yo al campo me lo pisaba mucho, pero eso yo no lo diría que es porque fue ese día, sino porque era mal. Pero <risa> era un mal humano, mientras jugaba aquí en el Valle, que jugaba con chicos y así, mmm, que yo recuerde, no tenía nada. Ha sido más en el femenino, pero por problemas económicos y así, que no teníamos que, que pagarnos las fichas y así, y era mucho dinero y cosas así, pero a nivel más con la institución ¿no? Mm. De, de, de, lo que decías tú antes, de que, que al final igual uno, un equipo masculino incluso cobra e mm. igual un equipo femenino pues tiene que, mm. tiene que pagar. Es que es eso, que cobra un regional primas por ganar un partido y, y tú estás compitiendo, no alto nivel, pero pero más alto, sí, y tienes que pagar la pasada. Y por ejemplo, la diferencia es como... Yo trabajo en un gimnasio también, o sea, ya fuera del deporte de competición yo cuando empecé a trabajar en el gimnasio no había muchas chicas monitoras de musculación, lo que se llevaba eran los típicos armarios empotrados que iban allí y te pedían una rutina porque quiero ponerme como tú entonces al empezar a trabajar en eso sí que te encuentras con gente que ¿pero tú eres monitora? Bueno, a día de hoy me pasa que viene gente a, a ver el gimnasio a preguntar y chicos solo, las chicas no dudan los chicos en plan ¿y hay monitor y eso que me puede guiar y tal? Eh, hola, eh, estoy aquí, soy yo y todavía les extraña que no esté cuadrada y más que sea chica Claro, entonces son conceptos que, que, que les cuesta, y todavía a día de hoy sin, hay chicos, sobre todo jóvenes, que parece mentira, que como yo no estoy cuadrada, ya no por ser chica, no me tengo que ganar su confianza de demostrarles que sé mucho más que cualquier otra persona que venga atrás sin idea, solamente que eh, sea un tío y aparente, aparentemente sepa, solo por su aspecto físico. O sea que siempre he tenido que demostrar mis conocimientos mucho más que otra persona que sea chico, sobre todo. O sea, las chicas sean más aeróbicos, sí. clases colectivas, pero el tema de fitness no no, no está tan visto. Desde ahora, ahora ya sí. Antes... Eso eh, a las mujeres yo creo que ocurre en el ámbito laboral, en la mayoría, pero en el deporte igual más, ¿no? En el deporte es, yo creo que igual más. ¿Cómo que te lo tienes que ocurrir más? O... Sí, que, que tienes que montar. Sí, ¿no? sí. Solo hace te... falta que saques el titulín de... Pues sí, ¿no? Es que soy mentora. Sí, que... sí. Y, y amigos míos actuales que cuando empecé en el gimnasio, con el tiempo ya con confianza me dijeron, oh, cuando nos dijeron que iba a venir una tía, dijimos, ¡buah! A tener ni puta idea. Y luego, claro, tío te iba preguntando, te iba preguntando y al final ya me di cuenta que, que hostia, si sabía más de lo que pensaba. Pero claro, te lo tienes que currar en el doble. Sí, Luego también nosotros, por ejemplo, eh, en el Galstetxe, en Longero 1, por ejemplo, ahí tenemos nuestro eterno debate, porque en Longero hay… bueno, yo hablo por este año, porque los otros años no he estado. Hay un equipo, o sea, un torneo ¿no? de fútbol, o sea, hasta donde yo sé. Sí. y y no sé si otros años ha habido ha habido chicas o no ha habido chicas jugando o no o sea, los equipos que han salido han sido masculinos y este año ha salido salió la idea de hacer un, un torneo también de balonmano eh no sé si femenino, luego se fue, fue mixto o qué fue, pero por, mientras que el por ejemplo, el torneo ese de futbito hay no sé cuántos equipos En, en el otro torneo femenino, que al principio iba hacer femenino, y luego creo que fue visto pues las chicas estaban contadas. Y eso... O sea, eso ya no es... Ya no, es, no sé. Eso también es, es por algo, ¿no? O, por qué creéis que, que puede ser eso, que, no, que las chicas igual nos animen o no, no, no vean su espacio ahí en... Es que a diario había chavalas de 13, 14, 15... Es que las ves y... Dejan, te lo juro, dejan mucho que lo ¿eh? <risa> pues siento, pero... En cuestión de deporte... Es que tú las ves y... Y no las ves más que máscar el chicle... El móvil, el WhatsApp... Y no sé nada, es que no hacen nada. Que no... Que como para reunirlas a... ¿Sabes? A hacer un... Un esto. No, pero, a ver, que irán a lo que lo muda, lo que van. Claro. No a... A ver, decir sí, igual deporte. tienen mucha vergüenza de sí, no, sí pero... pues, aparece que no, pero que sí que, que les puedo dar palo yo me acuerdo hace este invierno pasado, a ver, no tiene nada que ver con el deporte pero cuando hacíamos lo de los domingos divertidos es que no, no tienen no, no tiene iniciativa, no yo, bah, paso, voy a hacer esto, voy a hacer otro no, no sé, yo también, creo que también es un poco de jarrera ¿no? de... Pero eso, igual es sí. por, eso es por algo, ¿no? al final siempre No sé, la, la mujer es como un poco más espectador Más que, ¿no? Es como de no a María Lau Más que, ¿no? Los chicos juegan fútbol y las novias van a verles ¿No? Más que, más que al revés Pero yo creo que en Alonjero también lo que ha pasado es que Aparte de lo de Cuando se toco con los hombres, al final Ha habido hasta propios hombres que se les ha discriminado por no ser tan buenos O sea que han creado una ley a cortas una, no sé ¿no? eh. una competitividad eh, Increíble y que en tanto por esos aspectos ha quedado muchas mujeres a pasos afuera tanto en el fútbol o sea, en el fútbol hoy en día a una loja no se le ocurre en la vida dejar una mujer jugar porque es menos buena ya Martín es menos buena que tú que juegas en en trápaga de no sé dónde y yo creo que es eso es aspectos al menos sí. la verdad eso desde pequeñitos ¿eh? que vas a jugar jugabas en el, con el patio con los chicos y, eh", y no te pasaban eh, la y yo, pues eso si mejor que ese todo que hay mí, ¿no? porque soy chica es así y claro al final también si son todos tíos y vas tú en plan eh, pues voy a jugar jo, pues no hay ninguna chica hostia pues eh, igual es porque están todas aquí los cremas y voy a aquí en el banquillo mirando y no te dan la oportunidad o sea no te das tú la oportunidad de, de probar por vergüenza igual también eso es porque te discriminan ¿Y cómo, ¿Y cómo pensáis que se podría cambiarse ese, ya sé, esto es un, es un parrón de preguntas igual, pero no sé, esa ese, no sé, esa pasividad o, ese, o esos reparos a la hora de, no sé, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Es que lo que te gusta y pasas de lo que digas, así. ¿Dices para solucionarlo en otras personas? Sí, por ejemplo, ese, ese tema, ¿no? De, de ver que pues que creas un torneo y hay eh, 11 equipos 11 equipos masculinos y no sale ni uno femenino y ni, ni para salir ni para hacer un partido femenino solo ni simplemente uno mixto entonces eso es, eso es por algo entonces eso no creo que sea ¿no? yo sería un poco yo sería un poco radical pero Igual que me leído un libro que va sobre un partido... O sea, sobre unas mujeres que crean un partido político y no sé qué. ellas ya y Al final, o sea, los hombres les, ponen, les dejan en casa a seis meses. Yo leo lo mismo. Eh, o sea, yo me refiero. Igual tienes 10 10 equipos o sea, masculinos que todos quieren jugar. Y mínimamente, tanto en ese aspecto o haciendo otro deporte, obligaría, con mucho cariño, pero les obligaría a... Al menos a una loja, porque en todas las lojas hay mujeres. Y aunque sea igual... Tengas que ser una obligación, pero al final va a, ser, o sea, va a ser fruto para algo. Como realmente necesitas chicas para poder eh, estar en el equipo y no tienes que discriminarlas ellas mismas. Igual para romper un poco el... Sí, para cambiar los, los ámbitos. De cierta manera. Yo igual les obligaría a jugar a un deporte que no hayan jugado nunca. O sea, no, si yo juego paso, en el baño fútbol... No, sí, igual. a lo que sea. Eso, es, eso me lo yo no he jugado nunca fútbol. No, pues voy a jugar a fútbol, pero con chicos, chicas que mm. no hayan jugado a fútbol nunca. Yo he jugado pues a la tercera, jugar a fútbol o a balonmano. Entonces, sí vamos a estar todos en igualdad de condiciones. Igual alguno ha tocado algo, pero sí. así le va a dar la misma vergüenza a todo el mundo. Vale. Seguro que los tíos no se animan a jugar ni a patinar, ni, sí, <risa> ni sí. a jugar a algo que no hayan jugado nunca. Pues, pues hockey eh. sobre patines, no es Con casco, ¿eh? <risa> y por mi parte, pues, pues ya se me, ha, se me ha gastado ya todo el papel del... Sport y todo. Así que, sin más. ¿Qué ¿Vosotros hay algo más que, que queréis comentar? Mm. No sé, me ocurra. Cuatro a la vez Ya he dicho demasiado. <risa> bueno, pues, si no hay mucho más que decir, pues nos vamos despidiendo, ¿no? Y... Que se anime la gente, ¿no? a Hacer deporte. Que ¿Eh? se la gente. Claro sí, claro. Claro que sí. Yo el primero. Ahí <risa> <risa> te vemos me... <risa> <las alcoholas>, ahí. <risa> <risa> Sin furgo, eh? Y furgo. <risa> Buena pues. eh, ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? Pero uh, aún. Ah,